Me voy de aquí porque ya el ambiente no me conviene Vivir así es como una novela que no entretiene Tantas mentiras y desengaños Según fueron pasando los años Y aquí en mi alma quedó la huella de falsedad Me voy de aquí porque ya tus brazos se han vuelto fríos Y es muy difícil poder llenar este vaso Voy en busca de mi destino, quizás encuentre en mi camino esa felicidad que contigo no pude hallar. Me voy de aquí a cambiar el rumbo que no he tomado. Quiero arrancarme este dolor y desengaño. Yo sé que el mundo seguirá igual, ya es muy difícil la cambiar y por lo que hemos такий Es que tú te marchaste de mi vida por la voluntad de sentidas me engaños y falsedad recuerda que en la vida para mí fuiste como la segunda yo te monde pude ver y tú me hiciste olvidar en mi vida Falsela, esto fue tu lo que me pagaste, gagnos y false.